Sí, ¿qué tal? Buen día. Hemos leído que hay altísimos riesgos de incendios en, en algunas regiones de la provincia. ¿Qué nos podés explicar y cuánto、eh, de certeza tiene ese pronóstico?、Eh, más que un pronóstico, es una alerta temprana. Lo que trata de identificar son áreas muy peligrosas.、Mm. Si las condiciones no están dadas, no se van a prender. De hecho, el año pasado. A último momento hicimos un, un aviso y evidentemente el año pasado casi no hubo fuegos, por suerte.、Bien. Pero un poco lo que buscamos son todos esos antecedentes que hacen que le dan peligrosidad a una zona. En este caso lo que buscamos es donde la producción de pasto ha sido más alta de la media histórica, lugares que no se han quemado en más de 10 años,、eh, lugares que no tienen acceso al agua, que están muy lejos de las ciudades. Cuando uno junta todas esas condiciones, uno lo que empieza a ver es que hay zonas que se van marcando con más probabilidades que otras. Claro. Y este año lo que detectamos son más o menos 250.000 hectáreas de muy alto riesgo, que esta información ya la,、eh, la tienen a disposición Defensa Civil para controlar cuál es el estado de situación de esos sectores. Y a su vez, hay un área de casi 4 millones de hectáreas, que hace más de 10 años que no se prenden fuego. Por supuesto, esto en condiciones si no hay suficiente pasto,、eh, su, su riesgo es bajo. Pero este año justamente con estas lluvias, lo que parecía bajo, ahora ha empezado a, a crecer el pasto, eso se va a juntar, se va a secar rápidamente ahora en, en, a fin de diciembre, y el pronóstico es de un año seco, es de niña. Por lo tanto, va a haber que estar con la Guardia bien levantada, ya con todos los antecedentes que venimos viendo en las provincias vecinas, como Mendoza, San Luis, Córdoba. Claro. A, a grandes rasgos, y posiblemente no, no lo recuerdes、eh, con precisión, pero ¿cuáles son las zonas que más riesgo presentan en este momento? Sí, el, la zona que siempre está candente es la diagonal del c a l d e n a l Que siempre hay Caleu, Caleu y Ligual y Calel siempre están en, en la palestra, siempre tienen, son de un potencial de, de riesgo muy alto. Y hay otro foco importante en lo que sería el límite norte de Utracán, sur de l o v e n t u é y oeste de t o a i Ese punto ahí siempre tiene problemas, siempre está ahí. Todos los años aparece como peligroso.、Uh -huh. eh, eh, vos señalabas que el año pasado. No hubo fuego en, en, en la importancia en que por ahí podía haber sido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? No,、eh, fíjense que el año pasado hubo también hubo una sequía muy importante en invierno y primavera. Sí. Si bien、eh, después llovió, se juntó material,、eh, creció el pasto, se recuperó en muchos lados, pero si bien en el verano no llovió mucho, lo que hubo fue toda una condición como de, de humedad, Ambiente donde había pequeñas lloviznas, de, no llegaban al medio milímetro, pero siempre mantenían húmeda toda la cubierta. Más el poco pasto hizo que realmente no hubo fuegos importantes. Y los pocos que hubo, se notaba que estaban muy bien delimitados por el efecto de la picada.、Bien. Más o menos el año pasado hubo cerca de 100.000 hectáreas que se quemaron y el promedio histórico de, de la provincia es de más o menos 300.000. Obviamente,、eh, ese 300.000 trata de reflejar un poco esos años donde se quema un millón, un millón y medio de hectáreas, que son los años desastrosos, y años donde apenas se queman 50, 100.000 hectáreas. Bien.、Eh, el, ¿El trabajo del INTA, ustedes articulan normalmente con Defensa Civil? ¿Esto es sí, de los sí, sí, de hecho está, está hablado entre todas las organizaciones que toman parte de la lucha contra incendios. Y nuestra parte es colaborar en esta parte de, de una alerta temprana, lo más temprana posible.、Eh, este año, bueno, por, por problemas se llegó un poco tarde. Pero la idea es que la alerta temprana esté en mayo o junio. Porque es la manera que a ellos les permite verificar bien todas las zonas y reforzar el tema de limpieza de picadas en los sitios más peligrosos. Claro, ganar tiempo una, más. Vale, un aviso.、Sí. Un aviso a último momento,、eh, la verdad, no ayuda de mucho. Más con la superficie que hay que revisar y, y el personal limitado que tiene para semejante superficie. Bien. ¿Este laburo en el INTA、eh, lo, lo hace una persona, un equipo? ¿cómo, ¿Cómo es el trabajo que hacen? En este momento, bueno, lo estoy haciendo yo solo.、Ajá. Dentro de lo que es el área de recursos naturales y gestión ambiental. Y esto surgió por una demanda puntual en el año 2016、eh, por parte de la provincia. Hubo una necesidad de verificar por un dinero que supuestamente iba a venir por el tema de prevención de incendios. Había que justificar un poco cuáles eran las salas de riesgo. Entonces, para un poco evaluar cuál era el estado de situación de la provincia, Se hizo un, un trabajo, si querés, se hizo así medio, medio rápido,、uh -huh. eh, pero con la suerte que tuvimos que el modelo resultó bastante bueno. De hecho, los incendios del 2016 y 2017 los predijo las horas de, de más riesgo en casi un 85% de certeza. Por、Bien. eso es que seguimos con este, con este informe. Bien, bien.、Eh, te pregunto, me vas a decir que sí, seguro, pero bueno, le, le, muchas veces no conocemos cómo funcionan este tipo de, de mecanismos. Eh, ne, eh, ¿Sería propicio que trabajaran más personas, más profesionales? ¿O, o es una tarea que tampoco demanda、eh, de otro t n o La, la información está.、Eh, yo trabajo mucho con sensores remotos y con modelos. Ajá. Como yo ya la información ya la tengo. Yo lo que rápidamente genero es un pequeño informe que le sirve a Defensa Civil para ir a chequear a campo. Ahí sí necesita gente. Claro, b e Ellos son los que van a ir a luchar con el fuego en el momento que ocurra. Entonces nadie más interesado que ellos para ir a ver y ver esas condiciones y empezar a descartar cuáles son las más peligrosas de las que realmente no, no, no tendrían graves problemas. Bien, bien. ¿Vos dirías que a partir de esto, que es, que es reciente, como decir, bueno, en términos históricos, digamos, de 2016, se está haciendo f u e un salto cualitativo en, en la prevención?、Eh, yo creo que sí.、Eh, Quien más te lo podría decir es la gente de Defensa Civil. ¿Cuál es el. si realmente a ellos les, les resulta la información valiosa o、oh, oh, no? Claro. Sí, en sí. principio nos siguen pidiendo, así que calculamos que sí, que、eh, les está ayudando, por lo menos a tener ese, ese panorama general de toda la provincia, que a veces recorriéndola no te alcanza. Por、sí. ejemplo, para darte una idea nada más,、uh -huh. eh, tenemos mapeado dentro de esta información、eh, dónde están todos los tanques australianos de toda la provincia, o sea, les estás indicando dónde hay fuentes de agua. Claro. Bien. A nivel predial. Entonces, eso ya es otra información que también les ayuda. Bien. Muy bien, Pablo. Te agradecemos el contacto. Si crees que hay algo más de interés que estaría bueno mencionar ahora, por supuesto que, que te escuchamos. No, simplemente que la gente tenga cuidado,、eh, que no intente hacer quemas de limpieza sin avisar, porque eso realmente es un peligro. A veces, cuando. incluso avisando, a veces es peligroso. Pero no es lo mismo intentar atacarlo solo que ya con defensa civil o los bomberos tratando de ayudar si se llega a escapar. Nada más que eso. Esperemos que este año nos trate bien. Nada más. Esperemos. Gracias. No, faltaba más y、sí, gracias a ustedes.